Hoy trataremos de visibilizar y profundizar en unas dinámicas que se están llevando a cabo en el movimiento anti-cancilares. Eh, Bilbo, cogo y colectivo feminista, cobiki ba, ba, ba, eh, ba, de gogos. Urbet, jurídico que... Destripetaco sanemos en la institución, racismo, calean, egunero, gota, sujean, beba, ¿eh? La Gertakari politiko, importante batxukematen. Eta, bueno, hori, horrenguindugu... Hortu eh, ondo gaztetxearen eh, derriboa Eskalean eh, ba, huelgen kontua, jendea langileen harteko borroka Desagastecimiento Eta eta violentzia ez, eh? eta horre diante, zala guztiak ero golpe de estatu bat egiteko ba, Iri ariburuz, hitri ingo dugu iria, eta arkitektura eta urbanismoak daukan eh, funtzio represibo ariburuz Una pobreza que se enganxaba en los huesos y no dejaba espacio para poesia alguna Había violencia, había desgarro, había dolor no había futuro, solo había verdad. Diskurtsu ekonomikoa, eta oroar, ekonomiaren ular preen generala joera bakin, jakin batzuek eraginda dauz, gaur egungo botere eraginda eraginta zuzen ere. Hau ez da barri, marxismo asa, marxismoak aspaldi azaldu baitzituen ekonomiera joera liberalak eta neoliberalak. Mundua hegemonikoki ez den erabatean ulertxeak, ezinbesteko erresistentzia prozesu batera garamatza. Lana ez dala lana salariotua bakarrik esateak, naiz eta bistako izan, potentzial eraldatzaile izugarria zugarria dukoneza da, beti ere naita ukatua. Jarrera feminista batetik ikusita, emakumeen lanen omizioa, emakumeen beraien omizioa, euren esperientzen apropiazioa, euren subordinazio eta erresistentzien bizipenenu kapena, hierarkia sozialen erreprodukzioan merkatuek edukien erantzunkizuna eta, azken batean, gure atentzio eta indarrak akumulazio prozesu baterantza bideratzea implikatzen duen esaera da. Agian, Emakumen subordinazioari forma emoten dutson ideia, lan, lan domestikoa lan moduen konsideratzeko aldarrikapena izan zan. Baina termino honek, etxe bizitza barruan emoten direzan debaldeko aktivitateetan zentratzen da gehien bat. Etxeak arbitu, jateko egin eta bar. Materialtasun honen aurrean, beharrezkoa da zainketen lana azalaraztea. Non, afektibo eta erlazionartasunean ipinten dugun fokue. Beste batzuk zaindu, biekotekidea medikura lagundu eta bar. Eta etxe bizitzatik kanpo, emon leiteke larik. Ausokidea ere, medikura lagundu leikizo. Baina, zer esan daiteke zainketen la... lanataz? Azteko, generalki, emakumeek egindako lana dala esan beharrean gagoz. Bestetik, zainketaren logikak idaturik eginiko bete beharra dala. Hau da, bere elmuga zuzena, beharri zanen naseketa dela esan daiteke. Beraz, etekinen helmua kanpoan gelditzen delarik. Frankismo garaian, familia estrukturasio sozialaren oinarrizko zutabe izan zan. Izugarri hierarkiko zan familia bat zanura, non zenarrak, edota aitak, eksplizituki eukon boterea. Eredu honetan, emakumetak eta gizoren funtzio funtsio nabarmena izketan abarmena emoten zan. Dirua etxera, ekartzearen atributo maskulinoak, ez hauen bakarrik emakumeek familia aurrera eramateko egindako esfortzu itxelako ostontzen. Beharrak bultzaturik, sarritan egindako lan azaleratua ere ostontzen zauen. Familiaren birtuteak instituzioak eta edabidek goraipatuak izan zirean. Batez ere, emakumeek bete behar ebien modeloari begira. Pasientzia, abnegazioa, entrega totala. Familiaren eredu fordista, Textu inguru hartako merkatu markaturako gustiz funtzionala disponibilitate osoko bergiez hornitzen zauen la merkatuak. Gizon protagonista honek denbora osoan lan domestiko eta zaingeta familiarraren lanak egiten ebasan emakumea zeukan alboan. Amek, alabek, amamek sare batzuk jakin batzuk esan martxan gizon lan indarrak la merkatura pres joan sitezen. Espainiar trantzisioa gaz, esenario hauek aldaketa sakon batzuk sufritu ebiasan. Emakumeak batezbe gazteak lanmerkatura hasartzen hasi ziren. Independentzia ekonomikoa ezinbesteko izan emakumeek bere bizien gaineko erabakitzea autonomia eta kapasitatea izateko. Hala ere, zainketa lanek hor sirauten eta egin behar izaten jarraitzen ebien. Beste senti sentimendu errepresibo bat sortzen da emakumearen kolektiboaren abarnean erruaren sensatzioa. Emakume batek, lanasalariatu bat gure badau, gutxien esko infrastruktura baten beharra dauka, bera lanean dabilen bitartean, sainketalanak beste norbaitek egin ditzan. Hau merkatu kapitalista, organizazio sozialaren erdigunean kokatzen denaren ikur da. Ta bere beharrak, pertsonen sainketaren gainetik dauzela, Bigarren hau benetan beharrezkoa danik sostengu sozialerako. Emakumea merkatu laboralerara sartzen denean anomalia bat bezala sartzen da. Merkatu laborala inor zaindu beharrez dau dauenenarenrentzako pentsatutako estruktura bai da. Estruktura, estruktura bera sostengatzen dauen zeink lanetan ez da grabarikon hartuko. Lan domestikoa edota prostituzioa barne. Horregatik edabideek eta instituzioek invisibilitasatu gutzako da, dab dabiez gataska hauek etengabeki. Gaur, bizkai, Bizkaiko errezidentzien behar ginen gatazka ekarriko deutsuegu gainera. Vamos a una de las residencias que sí. se llama Misericordia, que es pertenece a una de las patronales que sí. todavía no se ha puesto de acuerdo a firmar lo que Guesca eh, ha propuesto. Uh -huh. Entonces es por eso por lo que queremos una un presionar, pues para que se animen y, y lleguemos y a un espacio. acuerdo. Sí. sí, ya hemos venido en más ocasiones, ¿eh? porque es una de las patronales que no da su brazo a torcer uh -huh. y sería una de las formas de poder terminar el, el, el conflicto que estamos sí. llevando desde hace más de año y medio gasto no que estamos haciendo una, una fuerza sí. mayor de las residencias y que se está viendo fuera de aquí de euskadi que el ejemplo que estamos haciendo nosotras que es, ha sido y es muy duro lo que estamos haciendo pero yo creo que se están animando también gente a protestar y que los sueldos sean un poco decentes para los abuelos que estamos con ellos y darles un poco más de calidad de vida O oh, taque! ¡Escucha! ¡Mujeres! ¡En lucha! ¡Nadie nos escucha! Eh, eh, estamos aquí, como concretamente en Lares, porque como ya habréis eh, visto las noticias, eh, hay un preacuerdo con la patronal GESCA, donde hay determinados puntos o la mayoría de ellos, os voy a decir todos, en los que están dispuestos a firmar. Entonces, esta patronal, que es una patronal que se supone que es sin ánimo de lucro, es la que es más reticente a la hora de firmar este acuerdo al que hemos llegado. Entonces, ya sabéis que para para poder tener un convenio provincial, que es que siempre hemos defendido, eh, tenemos que tener la firma de, de otra patronal. ¿Y qué tal este año y medio de lucha? Bueno, tal, eh, este año así? y medio de lucha, con ganas, con fuerza, ha habido momentos que, bueno, ha sido una lucha durísima. Eh, lucha porque nos hemos sentido, por un lado, eh, ninguneadas, cosificadas. Eh, hemos visto que, que, que tanto la diputación como la patronal eh, se han reído de nosotras porque somos mujeres. Se creen que tenemos que ir de la mano de algún hombre. Aquí todo lo hemos decidido nosotras, no nos ha hecho falta que nadie nos diga nada. Nosotros hemos hecho y hemos deshecho como hemos considerado que teníamos que hacer y deshacer y, y vamos a continuar el tiempo que haga falta ahí y, y llegaremos hasta donde haga falta. Sí, sí. bueno Me llamo Virginia y pertenezco en una residencia de Sestau. Eh, llevamos más de un año en huelga desde marzo del año pasado en el cual pedimos que este trabajo sea dignificado. De la, la manera en que puede ser dignificado es primeramente meter más personal lógicamente porque no hay derecho que estemos 4 para 40 abuelos, es lo que estamos a día de normal. Y una solo en el turno de noche, para los 40. Entonces, esto es una vergüenza. Ellos no están bien cuidados, las familias lógicamente sienten que sus familiares no están bien cuidados y lógicamente nosotros decimos que no están bien cuidados. Así como las patronales se agarran a que sí están bien cuidados, que es porque el ratio diputación no lo quiere cambiar, Y esa ley tendría que estar cambi... la, ley, la ley tenía que estar cambiada desde el año 1993 cosa que no está cambiada entonces eh, a día de hoy hay una patronal GESCA que está dispuesta a firmar convenio lo que pasa que el resto de las patronales no quieren y es a lo que venimos a protestar al resto de las patronales para que si una puede ellos también pueden porque perderlo no están perdiendo lo único que tienen es ganancia, este trabajo es todo ganancia Y luego pedimos a los demás sindicatos que, lógicamente, nos apoyen, que a día de hoy no está nadie en la calle más que la. El resto de sindicatos está con el culo bien quietito en su casa. Y esa es la, es la, <risa> la petición que hacemos las georocultoras. Dúes, que limpieza todos los estamentos que trabajamos en residencias. Y que la valoración de este año y medio pues mira entre, sido, entre todas aquí... A ver, a ha luchando. sido duro. Ha sido un año duro porque, eh, claro, dejas de ganar, lógicamente ah. no te pagan tu sueldo, muchos de los sueldos es el único que entra en una casa, que eso no sé si alguien lo, lo reconoce o no lo reconoce, porque hubo una persona que dijo que el, el trabajo de las ejecutoras, el sueldo es un complemento al del marido, cuando aquí hay mucha gente que vive de su sueldo, y eso no hay derecho a que lo digan. Entonces, estamos contentas porque hemos dado un gran paso en el cual una patronal reconoce que sí se puede mejorar, pero a de que digan otras patronales. Y esa es la pelea que estamos ahora... Y ahora estamos aquí, estamos bueno. aquí porque es otra de las patronales. Es Lares y estamos aquí a decirle que él puede firmar tranquilamente. Entonces ahí estamos. Seguimos en la lucha. Vamos, esto no se va a parar hasta que esto no esté firmado. Ongi etorriak, entzule maitagarri hoiei, berriro ere kaina emoten etorri gara, barazki bizudunok, Kurtso berriari. Gogoan diarekin etorri gara Gaurkoan Eukingo eh, dugunari errepaso txiki bat Emano dutxe, tarin baten, segero dekogu eh, Entxunduzuen audio Oien protagonistak Eurei eindiegu Elkarrizketa bat Eta euren ahotsak entzungo ditugu Un saludo para esas chicas Que seguro que nos están oyendo Que son unas borrocalaris Que son unas campeonas Y que van a conseguir, que seguro que van a conseguir Aquello que dignamente está piniendo. ¡Au pa' Bueno, pues la carrisqueta, como hemos dicho, vamos a hacer. Esta, orain, eh, mango dugo, así era programarí, Azteco Barasqui Saldarequi. Azteco Barasqui salda Saldarequi. Haupa beste urte berri batetan e, Gaurkoan, albiste laburrak aipatuko ditugu, eta bueno, lehenengoa da Manifestazio baterako dejaldia Datorren astean, gazek e, Gazte asambladen sareak Deituta, bilbon, egingo dugu Kupazioa, gautu gestioa, eta resistentzia Aaren aldeko manifestazio bat Eta bueno, bereziki salatzeko aurten Egon diren, zailakera, desalojo, zailakera Eta desalojo efektibo Hauek ez, bai astika herrila Bai deustoko gazte lokalean, erandioko Kale zulo gaztetxean, ortu ondo gaztetxean Tosuko Landan, eh, Karmelan, eh, ere desalojo ameatxuan daude orain txiberten, Izar Beltz eh, desalojatu zuten, Xarri eh, Gaztetxa ere desalojatu zuten errekalden. Bueno, urte desastrotzoa izan dak zentzu honetan, eta horregaitik aingarrantzitsua da datorren astean, eh, urriak hamala ularun batean, boster dietan zabalburun biltzea, Bilbon, honen eh, kontra egiteko. Eh, Eta bueno, aurreko aurrekoa gisa erlasionautete, ba jakin dizuela Carmela, ba bere e, burugainan be e, desalo jomeatxo badekonak, eh bueno, ba, ingo dugu azaroak bostean, tean Irola topaketa bat, ez za. Da? da bueno, aurrera asite, ba ingo dugu mai inguru bet, ba e, okupazio ezberdinen arteko mai inguru bet. E, gero hingo dugu be baskaritzu bet eta gero ostean arrasti zen ingo da eh kontzertu akustiko txbet. Eh, e, maiberi bilea da, da radiofon eh uinetara pasauko dogu. Orduan entzun entzungai izango dozu e uinetan be bai gure webunean. Eh, azaroa 5, 6a e, aurrera. Eta bukatzeko esan e, sispa, galdakoko sispa gazte taldeak hogei e, urte egin dituela, aurten hogei urte dara matxala ella da e, ba, galdakoko e, kaleak astintzen eta borrokarekin eta hori azararen lehenengo asteburuan e, jaialdi potolo-potolo bat antolatu dauela eta bueno, esango dugu zer izango e, diren e, azteburu horretan Así que, Ori, ¡ánimo! Aclaratoria eh, respecto a la entrevista que vamos a oír ahora ...eh, porque sí que nos surgieron algunas dudas... ...sobre cómo estaban estructuradas estas residencias... ...en las que trabajan nuestras protagonistas de hoy... ...eh, bueno, nos explican muy bien... Eh, en qué, cómo, cómo está estructurado, ¿no?, de la empresa privada... ...eh, cómo eh, la diputación compra eh, camas de, de estas eh, residencias... ...por eso se dice que están concertadas o subcontratadas... porque parte de las camas... De De estas residencias eh, la, la diputación las compra como plaza pública entonces eh, nos surgía la pregunta de cuando eh, tú vas a mandar a un familiar tuyo a una a, a un geriátrico eh, pues eh, como si lo mandas a un público o a un privado eh, ¿por qué varía esto no pues bueno al final eh, normalmente pues, la gente tiende por por mandarlo a, al público pero eh, por cercanía pues la diputación te puede asignar Una, una residencia privada con camas públicas, esas camas públicas de la residencia privada. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente hay una diferencia abismal que ya lo, lo vais a ver en la en la, en la entrevista en cuanto a la forma de trabajar en, en las subcontratadas a las públicas. O sea, entre tanto pues el eh, uno tiene las públicas tiene el doble de trabajadoras que las privadas. Entonces, esta nota aclaratoria me parece importante y ahí la dejo. Oso ondo, eta e, orduan laster entzugu dugu elkarrizketa txoa, hori baino lehenago jarriko dugu musika purtsu bat, igande hauek animatzeko, eta gaurkoan aukeratu dugu Easy Street deitzen den kanta bat, de Collapsable Hearts Club, e, kon Jim Biano eta Petra Jaden, Oso kanta txegina da, hasi que gozatu bat. libre autogesttiva vitalismo a asamble arismo que davide asqueak es represión conflicto de las trabajadoras de las residencias vizcaínas paraquiión el carisquetak y Bueno, Arracha Aldeón, chicas, eh, nos hemos reunido con vosotras... ...porque queríamos conocer un poco eh, de qué se trata eh, vuestra lucha... ...que estáis ahora mismo en un periodo de lucha que viene de, ya de un tiempo... ...estamos con Isabel, con Ana, con Maite y con Soraya... ...estamos bien acogidos aquí con eh, Orkine y Tadani... Eh, ...y bueno, ya son delegadas de, de ELA y son trabajadoras de residencias de ancianos de, en vizcaya de aquí de vizcaya bien eh, trabajan en, en empresas en, en residencias que, que están subcontratadas por la diputación nos habéis comentado eh, un poco la estructuración de estas eh, empresas residencias geriátricas Eh, ...nos lo habéis dicho... ...pero nos podéis explicar un poco cómo están... ...sí, bueno, eh, son residencias... ...de gestión privada pero con dinero concertado... ...es decir, eh, la Diputación pone un dinero público... ...para que esas empresas gestionen la tercera edad... ...por lo tanto, nosotros sí que criticamos... ...este modelo de política social... ...porque pedimos que se gestione... ...que sea un servicio público... ...o sea, privada con dinero público... ...vale, o sea que vosotras eh, trabajáis... ...para empresas privadas... Que estas empresas privadas eh, Están subvencionadas En algunos casos Hasta un, En un 90% Y 100% Eh Y, y sois trabajadoras de esas empresas que, que al final lo que hacen es eh, pues contrataros o, o tener subcontratas o, Y también tienen unas patronales, ¿no? Bueno, eh, tienen unas patronales, no, las eh, empresas, Ese los ejemplo. grupos empresariales se, re, se concentran en patronales vale. Es un poco como hacemos los trabajadores en los sindicatos para que la gente lo entienda vale. Igual hay un grupo de trabajadores que se afilia a ella vale. Pues hay un montón de empresas que Ese. se asocian a una patronal vale. Y en este conflicto en residencias de Vizcaya hay tres grandes patronales Saludos. que son Gesca, Lares y el Sí. cada una recoge a un grupo de empresas eso queríamos eh, que se nombraran un poco estas patronales porque al final son vuestro interlocutor o bueno sí, son los que, que sí, que, sí. los que tenéis que los que tenéis al otro lado de la sí, mesa sí, sí. o al otro lado de la valla o al otro lado por decirlo de alguna manera vale pues he eh, dicho esto y un poco eh, situados en, en donde hay y eh, eh, para qué trabajáis o de qué, de qué se trata estas cómo se estructuran las residencias nos podríais explicar un poquito lo que sería el día a día de, de una nuestrasstras condiciones laborales que entiendo que pues pues que ahora mismo son bastante precarias pues bueno efectivamente nuestras condiciones eh, son precarias no, pero ya no son nuestras condiciones de trabajo Sino las condiciones en las cuales está el abuelo. En siete minutos hay que despertarle, bajarle de la barra, colgarle en una grúa, ducharle, sentarle, afeitarle, darle las cremas pautadas y sentarle al comedor. Todo eso en siete minutos. Yo me harto a decirle a la patronal a ver quién en siete minutos hace en unas condiciones, cognitivamente, como estamos todos, lo hace. Nadie. Pues menos una persona mayor. Yeah. Una persona que eso es inhumano hacerlo. Ya. Yeah. O sea, y te, eso de los 7 minutos porque por qué está así establecido? ¿Por qué lo porque lo tenéis que hacer enseguida. Porque si no no te llega el tiempo. Yeah. No te llega el tiempo, o sea, porque tú primero son gente mayor y el que hoy te ayuda y se apoya mañana probablemente te puede estar dando de tortas. Ya. Yeah. He pasado. ¿Los minutos, también es verdad que nos han llegado cronometras sí, en los no, puestos de trabajo o sea, ver, eso lo exige la empresa no, no se no. no lo exigen, te han llegado pero si tú tienes un turno a la mañana tú tienes les empiezas a levantar a las 8 de la mañana y tienen que estar a la, en 3 bueno, cuartos ya, sí. de hora tienen que estar en el desayuno y a sí. cada una le tocan 11 los 7 minutos salen por narices, salen Ya, o sea, es final... desde la propia falta de personal de los 7 minutos lo que hacen es Yo como fuera una, una línea 11, de producción eh, sí, de... tengo sí, que levantar o sea. a un pro abuelos tienen que estar en 35 minutos 11 abuelos en 2 en el desayuno eso es. con toda su historia hecha ¿Y si... de ahí vienen los 7 minutos y si por la mañana es vergonzoso por las noches es bastante más vergonzoso todavía el ritmo que se lleva hay residencias en las cuales se llevan dos plantas, una sola jerocultura 46 abuelos para una levantar? persona no para atender por la noche. 46 abuelos en distintas plantas. Y cambios posturales o sea, y... Totalmente desatendido. Y todo. Y todo. Claro. No, si me entiendo, porque si alguno si le tienes es... que levantar por lo que sea, los otros 45... Si tú estás en los una cuarta planta, lo que está pasando en la quinta planta no sabes lo que está ocurriendo. Claro. Efectivamente, dice se queda una planta sola desatendida. Sí, en la las residencias que hay una enfermera, pero si no hay como en, nuestro, en mi caso, por ejemplo, en eh, nuestra residencia sí hay una enfermera por la noche, que tiene que atender la planta de la auxiliar que ha ido a ayudar otra planta, pero y si una persona en una quinta planta tiene una hipoglucemia, hay un abuelo que se ha caído, que se ha hecho con ¿no? el cinturón, o se está, o puede llegar que está falleciendo, claro. o, o tiene que atender a la familia, se está haciendo el abuelo a la, a la noche, a las 3 de la mañana, es un poco caótico. No. Al final eh, no pasa más, pues porque... Dios no quiere. Pues no. Exactamente. También, ¿En también mitad, es cierto que no suele haber una enfermera, como en el caso de la residencia de Isabel, no es sí. lo común que la noche hay enfermeras. Eso es. ¿En la lo lo a, lo a la noche no hay, solo hay genocultoras. Evidentemente... Se supone que el trabajo, no es, cierto, es lo que se hace, ¿no? Eso, es, hay que es, hacer es, un montón de cosas. Hay que hacer cambios de pañales, hay que hacer cambios posturales, hay que dar medicación de hay que hacer recenas, hay que hay que hacer muchas cosas. y una guardia, ¿no? Que es lo más importante es que, que haya una guardia. Bueno, guardia. Que exista guardia. que exista esa guardia que, que pueda eh, lo que hemos dicho en una situación, Eso. sea cual sea como puede ser, la guardia que hace los bomberos. ¿no? hay una guardia, los y bomberos guardia no, no hacen nada hasta que pasa algo. 130 abuelos, esa es la guardia de la Eso. noche. La claro, luego que te que una persona un timbre por la noche que tengas que atenderle que te diga oye la chata oye que tal la enfermera oye mira dadme en este pertamol a esta persona y tengas que estar pues eso no eh Al 200% las las 10 horas en este caso que se trabaja por la noche, limpiar sillas, limpiar grúas, o sea, es un, es un poco que caótico no. todo, es la cruda realidad, pero es que se sabe. Bueno, vemos que, bueno, pocos recursos, las condiciones laborales súper indignas, ¿no?, y como me explicó muy bien el otro día Soraya, ¿no?, eh, en el 2015 se os caduca el, el convenio provincial, ¿no?, sí. ¿nos podéis explicar un poquito cómo va esto?, Eh, y aparte pues eso, que empezasteis algunas negociaciones en el 2015 para poder mejorar estas condiciones mm. que teníais Y pues eso, cómo fue las negociaciones con la patronal, si la diputación tuvo ahí algo que ver Bueno, caducar no es la palabra porque... <risa> sí, es que... <risa> No, no, es otro término, <risa> no. pero bueno, ya lo <risa> estamos el Porque al día de hoy se, se mantiene ese ah, comercio sí. ah, sí. sí. es. Se llama ultraactividad Que lo conseguimos ah. salvar de la reforma laboral, la ultraactividad, que quiere decir que cuando un convenio sí. acaba sigue en vigor hasta que hay otro, menos mal. Yeah. Porque si no nos llevarían al del Estado. Yeah. Pero y si consiguió la, en el convenio anterior, conseguimos mantener la ultraactividad, que se llama, pues son términos laborales. Limpar la reforma laboral. Para la gente es, el convenio en el 2015 se acabó, pero se mantiene hasta que haya otro. Sí. Eso yeah. Vale, esa es la historia. Se si acaba, empezamos a negociar el nuevo convenio. Mm. Eh, a partir de ahí... Eh, Queremos mejorar Decidimos que es el momento de sacar a la luz Las condiciones reales de las residencias eh, Y mejorar las condiciones De las mujeres que trabajamos en residencias Porque entendemos ya que son precarias Y que por nuestras condiciones de mujer No se nos está dando el trato de trabajadores que merecemos se, se Empezamos a tratar Con las patronales Y bueno, pues al principio es no te doy nada Congelación todo y todo está mal Hay crisis Bien. Pero ellos, empresas que en dos años Como el grupo Igurko eh 3 millones 100.000 de uh -huh. beneficio entre los años 14 y 15 beneficio. Uh -huh. Tienes el grupo ahí también y con un millón y medio, Sanitas, o sea, lo que vemos es que al final con el dinero público la privada está ganando un montón de dinero a costa de la precariedad laboral de las mujeres y de la del trato que se da a los ancianos, esa es la realidad que uh -huh. tiene que saber la gente. Claro. Y como en las negociaciones de la patronal, lo que has dicho, congela pero, congela pero la claro. historia ¿Y entonces ¿os vosotros os declaráis en huelga? No, eh, se negocia, cada uno lleva la plataforma de lo que quiere no Yo yo como ELA digo quiero estas cosas para mi próximo convenio Quiero una mejora salarial, sí, ¿no? quiero bajar horas tal Cada sindicato lleva sus condiciones y sus patronales traen las suyas No hay acuerdo evidentemente porque la patronal siempre llora que no hay dinero uh -huh. Y nosotras como parte de ELA, nuestras reivindicaciones era Queremos las horas del sector público y queremos llegar a las 1592 horas Porque queremos conciliar nuestra vida familiar Porque estamos en casi 1.700 ahora, 1.698. Uh -huh. Queremos una subida salarial seria, porque queremos sí, que no. nadie se vaya a casa sin MINS, con menos de 1.200. Uh -huh. Y queremos alguna mejora en IT y pluses. Ese fue el esquema de lo que la quería. Uh -huh. A partir de ahí ellos dicen no, y nosotros le decimos sí. Yeah. Y aquí estamos... ...364 días después diciendo... cómo pues va a ser que sí... ...y os plantáis... ...y qué momentos destacaríais de... ...esa primera... Bueno, pues sí, eso sí, es ...momento... Es ...este es recorrido, es ¿no?... ...pero esto, esto es... ...joder, podríamos contar muchas cosas... ...pues al principio, como siempre, vivir la soledad ELA... ...de que formando eh, la mesa negociadora... ...cuatro sindicatos... Eh, ...nos quedemos en la lucha solo en ...es verdad que ELA tiene la mayor representación... ...en este sector... Tenemos casi un 70%, entonces, bueno, somos la mayoría, pero eso no implica para luchar juntas. Y bueno, como toda lucha, tuvimos que hacer muchísima asamblea por los centros de trabajo, hablar con nuestras compañeras, organizarnos en las empresas. Es importantísima la afiliación para poder aguantar luego la lucha, la organización. Y a partir de ahí asambleas, asambleas, ¿no, chicas? Y decidir que la única recurso que teníamos para pelear era la huelga. Se vota y entre todas las, cada una en primero en sus empresas, luego con las delegadas y se decide que es que qué más podíamos hacer, cómo más podíamos reclamar nuestros derechos si no era con la huelga. planteamos la situación y era evidentemente la, la única no solución, es que es la única vía. ¿Y cómo se hace una huelga de un año... Es. Eh, días, días. 350 días, días. No, bueno, sí, más, más, ¿sí? Más. Sí, 360 sí, sí, me da igual sí, sí. O sea, todos detalle. los días me imagino que os concentráis ¿o? básicamente, si no es todo cada sí, dos, todo. cada tres sí, porque también hay concentraciones, hay paros si, sí, hay simplemente socializarlo ponerte en la boca de un metro a dar papeles informativos para decirle a la gente lo que hay hemos llegado a hacer noches mm. hemos hecho noche en la puerta de diputación como con una tienda de campaña sí. <risa> hemos hecho otra acampada de tres Sí, es una Poníamos un tenderete y contábamos sí. a la gente nuestra no realidad. Sí. Eh, bueno, que pues hemos socializado, hemos tenido una furgoneta que se alquiló sí. desde ELA, que recorríamos todo con la furgoneta. Todos los barrios de Bilbo y de, barrio, bueno, de, Paracal, Vizcaña, no, de, de todo Vizcaya, toda Vizcaya. Sí. Hemos repartido muchos panfletos, sí. mucho hemos ido por las por las por casas, metro, por los edificios repartiendo, buzoneando y todo esto para socializar a toda la gente, ¿no? Un poquito llevarnos el conflicto a toda la sociedad. Eso es cuando dice socializar, ¿no? ¿Habéis estado solas o sí. habéis tenido aliados en esta lucha ah. Empezamos muy solas, ¿eh? muy, muy solas. ¿eh? Sí. Tú más información y decían qué queréis, qué queréis, qué queréis. Sí. Y ahora dicen, venga, chicas, venga, que te deseo. Me sí. quiero decir que si nosotras sí, no hubiéramos ¿no? estado a pie de calle, ¿eh? dándole el coñazo a todos los abuelos, a toda la gente. Y eso, pues al final sí, un eh, eh, trans... No estaríamos en el punto que estábamos es Antes éramos una en cuatro, ahora somos 400 sí, Antes sí. no salíamos en ningún medio Ni de coña, sí. ya salimos en el tele 30 segundos sí. Sí. Eh, ese, final, era, era curioso porque Había días que íbamos <coughs> unas cuantas Hacíamos grupos, no íbamos eh, repartiendo los Conflitos a la gente y tal, el Parque se barría Bueno, cada una en sus, en sus zonas, ¿no? En y la gente, toda, Vizcaya, ¿no? toda Vizcaya Entonces la gente te venía Sí, sí, hija, mucha suerte ya Que osimos en la radio, os hemos visto el periodo a ver si tal todo el mundo apoyando ¿no? o sea todo el mundo sabía que el, el conflicto existía y todo el mundo la, bueno el 90% de la gente te, te daba las gracias o sea que, que estamos haciendo bien que ánimo y qué tal todo además esto. yo creo que es un conflicto que hasta que hemos estallado las trabajadoras en este caso de la que hemos sido la que hemos salido a la huelga ha sido un conflicto muy un, un, un problema muy muy muy tapado Muy ocultado, uh -huh. o sea, lo que ocurría realmente en las residencias y hasta dónde llegaba el la problema de las residencias y la precariedad que vivíamos tanto los abuelos como nosotras, uh -huh. era algo como sí. muy tabú, tabú. tabú sí. era totalmente tabú, y eh, de eso, el papel de confidencialidad, de aquí no puedes salir nada... Eh, el miedo a contar El que siempre esa se ha visto como mm. El sueldo de la mujer como un sobresueldo Para comprarnos todos trapitos E ir a la peluquería mm. eh, Que eso, eso nos repatea bastante el Pues tomado. lo han llegado a decir sí. desde La sí, patrona sí, sí, ah, ah, Pero tú me dejas que de me van a tener ¿Eh? y yo. Sí. Somos yo, muchísimas mujeres con A mí cargos. nadie me ha ido sin trabajo. Decir eso ya, ya define a, a, a, a, de que que la, la cadena. Hay completamente, de... completamente dependiente o sea, independientes no tienen marido o pareja que vive en su casa, que no es hipoteca. Aunque la tenga. Es que es vergozoso. Sí, sí, sí, sí. Si una mujer sí. trabaja una jornada completa es para poder ser independiente económicamente. Si no es un retroceso total. porque Pero tengas o no. quiero decir Aunque muchísimas somos mujeres solas y con cargas, me da igual a ...aunque tengas un marido con un buen sueldo... Es. ...es que aquí claro. no curra nadie... ...para comprarse dos camisetas... ...eso es evidente... ...eso es, evidente. Y que te diga la y eso es una falta de respeto... Claro. ...eso es volver a lo de antes... ...eso es, eso es. Eso es que son trabajos que sí. la mujer ha realizado... ...a lo largo de la historia... ...gratis... ...y que lo que quieren es que lo sigamos haciendo casi gratis... ...y, y mucho, hemos dicho hasta aquí... ...les le no. ha molestado mucho... ...que quites la tirita... ...que abras la gente mm. los ojos a la gente de la calle... Porque todo el mundo lo sabía, pero todo el mundo callábamos y callábamos sí, y callábamos. Sí. Eh, que eso se destape y que se vea papel en mano las garancias que sacan, eh, los tres pañales a los que cuales tienen derecho los abuelos, los siete minutos de aseo no. y muchas otras cosas que no se pueden contar. Y que no estamos con el abuelo, porque yo creo que ese trabajo no solamente no solamente mmm, asear, dar de comer, eh, echar a la cama, desvestir, vestir. Eh, joder, esto es Hay que estar con el abuelo No tenemos tiempo Igual estás un minuto hablando Ay, mira qué crucigrama A mí me me pasó una vez Ay, mira qué crucigrama estás a ver. Venga, que hay que poner al comedor Sí Venga Concho, que estoy hablando con el abuelo Un minuto, por Dios O sea, es como Joder, que esto no es mi, tra eh. mi trabajo es todo esto Pero hay más Que hay más aquí Porque estás dando cuenta Que bastante tienen los abuelos Con, yo siempre lo digo, ¿no? Con estar en su no están en su casa, no están con su familia, están en un sitio desconocido que te viene una persona que no conoces de nada a asearte, chica o chico, porque muchas veces los abuelos, que una señora que te venga, a veces los pocos chicos que hay pero que van a hacerles, ay no, al final es muy es muy agresivo que te venga gente uh -huh. mayor, que para ellos hay mucho pudor. Exactamente. Entonces, es muy duro estar en una residencia, es muy duro y hay que hacerlo fácil. Y tú no puedes ir una mañana a la, a la mañana Levantar una persona, quitarle Y es que te da tiempo justo a decir los buenos días Y joder, pues claro. hablar y tal Y todo esto de lo que decía mi compañera, Ana Es que en, en siete minutos, en 10 como mucho Se han cargado totalmente la parte humana Esa parte en la que te podías entrar a jugar un parchís Con ellos, escucharles mm. las batallitas De la guerra, de estar no, con agarrarle ellos, la mano no Un día no. porque echa de menos a su hijo Toda esa parte humana mm. que también es Nuestro trabajo mm. Ese es perder el tiempo para la empresa sí. Pero la nuestra sí. tiene que ser Luego productiva que no... y eso que ha dicho Isabel es muy triste porque ellos te lo demandan sí, sí, continuamente aunque también es cierto que es verdad que se socializa socializado y se sabe, pero no hay que olvidar lo que ha dicho Maite uh -huh. ha habido que hacer al principio un trabajo y empezamos con uh -huh. la soledad a sí, sí, sí. hasta que llegamos a... y me parece eh, súper interesante también que se ha creado también la asociación babes tú ¿no? Sí. Sí, sí. de las familiares, sí. de los, los ancianos que de los abuelos sí, también además sí. surge con el conflicto todo. es verdad que una mujer que tiene un familiar se pone en contacto con nosotras uh -huh. y quiere y... conocernos y ¿Qué, ¿qué pasa? A partir de ahí los familiares empiezan a unir, de hecho han creado una organización con presidencia entre todos los estatutos, se llamaba Vestu y ellos están reivindicando están totalmente apoyándonos porque son los que más ven la realidad, ellos dicen vamos a visitarles y las chicas no paran de correr, si no tienen tiempo, bueno, ellos reclaman que si nosotros no tenemos unas buenas condiciones sus familiares no pueden estar claro. bien atendidos evidentemente pero también todavía son pocos mm -hmm. acaban de empezar y creo que les queda Y esto recorrido. se ha creado a raíz de que eh, se ponen contento. en contacto en concreto sí. la presidenta es Juaní y mm -hmm. Juaní es la presidenta que estaría encantada de hablar un día con vosotros si pues, pues, sí, sí. sí. os podría dar el una, contacto es una mujer magísima y Juanilla llama dispuesta. a Ela llama a Ela por teléfono me acuerdo mm. me la pasan a mí se presenta mm. y, es una mujer super y yo me reúno con siete familiares con les cuento lo que sí. hay y tira para adelante y ahí llevan pues sí, pocos sí, días sí. menos que nosotras sí, <risa> sí, sí. <risa> Entonces, ellos han ido a otras instancias ellos han intentado que les reciba gobierno vasco diputación por eso digo que sería interesante porque también sí. les podrían contar como les van preguntando de un lado a otro y nadie les contestó cómo les han dado largas como Pero bueno, fíjate, surge en con el conflicto ellos, ¿no? Que no sí. Sí. Claro, ellas eh, Me imagino que, que sobre todo van A, a gobierno vasco, a diputación sí, van A, a, a exigir eh, Unas condiciones claro, no, para para... a Algunos porque pagan En una plaza privada y dicen, yo estoy pagando no. Otros porque les han dado una plaza Concertada claro, les han... Y entonces dicen, oye vea cómo tratas a mi padre es. pero esto tampoco había salido a la luz hasta que en el conflicto los familiares han animado es. porque también les da miedo hay mucho miedo en la sociedad los trabajadores por porque, porque nos echen los familiares porque les quiten la plaza se había generado ahí como lo que ha dicho un miedo un ocultismo, unos miedos yeah. que ahora hemos cogido todos un empoderamiento y hemos claro. al carajo claro. a la calle y el familiar también ha dicho no señor Yo tengo derecho a una plaza pública o concertada, en este caso es concertado, pues quiero buen trato y la que la paga lo mismo, ¿no? Y nosotras igual hemos hecho miedo a ninguno. A una igual la pueden echar, a mil no a mil no que nos hemos venido arriba nos hemos empoderado sí. es un pulso que les hemos echado yo creo al sacar toda la luz es que tenéis una madera prima tan importante que, que es que vamos eh, es que vais a tener no, no eh, obviamente cualquier lucha en cuanto a pedir eh, condiciones dignas eh, para, para de trabajo y de cualquier otra cosa pero claro es que encima aquí estamos, estáis eh, eh, sois una parte importante de de navidad de, de la, otra persona. De la, de la vida de otra persona. De, otras, nuestras, de nuestras es claro. de nuestras familias, de nuestros padres. no tiene un abuelo, un padre, Y que... a futuro de nosotros. Esto se ha hecho como negocio y han procreado tantas residencias y centros porque es un negocio, evidentemente. ¿Qué pasa que no ven, no están fabricando ni tornillos, ni están fabricando o vendiendo pantalones? No, el que está ahí es una persona humana que tiene una vida de 80 años de media o de 70 y pico años de media. Tú sabes lo que es Que el estrato es como Un pantalón maquero Viejo Porque encima es viejo Sí es muy duro y nosotras trabajamos en físicamente pero psicológicamente muchísimo, estamos siete horas lloras al día hasta con ellos? están malos, te preocupas claro. en todos los turnos si este mm. ha comido no ha comido, dejo de comer con, con toda la medicación, de... bueno, estamos eso... más, más tiempo que con nuestra familia, muchas veces. estamos siete horas al día con ellos y es eh, día tras día escuchando sus cosas y también las de las familias, no porque las familias también tienen Oye, bueno, también es otro otro otro pack que, a, a, que entra en el pack, ¿no? O sea, porque al final las familias, es duro tener a tu familia de ahí, se deshagan contigo, es, es mucho. A veces llegas a casa con la caza un bombo, pero bueno, a la vez es gratificante nuestro trabajo. Pero ya. no problema, no tenemos Hay manos para tantos trabajadores. Exactamente. Sí, es uno de ellos. Tiene todos sus pros y sus contras, pero bueno, y bueno. por eso pues queremos que todo mejore a todo bueno. el mundo. Perfecto. Y hemos, ahora hemos entrado ahí en el 2017, sí. os escuchamos en, en las radios, en los periódicos, ¿no? Eh, ¿Ha habido algún avance? y ahora ¿En qué, en qué, situación, en qué situación estáis ahora? A ver, Habéis, dicho antes, un poquillo, a ver. Habéis dicho antes que estáis un poco contenidas sí, ¿Contenidas eso es? ¿Alegría contenida? ¿Alegría contenida? Sí. Que... Bueno, pues ha habido, que es la primera vez después de 360 días Que una de las tres patronales, GESCA, nos hace una oferta ¿Eh? Una oferta que nos reconoce pues básicamente todo lo que estamos pidiendo bueno, Conseguiríamos mejor nada, conseguiríamos mejoras al real, mejoras en pluses Bueno, pero ¿qué ocurre? que para que un convenio sea de eficacia general, esto quiere decir para que todos nos entiendan, para que nos valga toda Vizcaya, tiene que firmar otra patronal más. O sea, nos queda en la resuelve. Y hasta el momento no se han pronunciado. Entonces tenemos la alegría contenida de que GESCA ya nos ha dicho vale, chicas, y que en cuanto una de las otras dos diga vale, chicas, esta lucha ahora habrá acabado. Eh, vale. habremos conseguido ganar mejorar nuestras vale. condiciones y de rebote esperamos que mejorar las de ellos aunque también decimos Va a quedar todavía por hacer, evidentemente, pero nosotras en cuanto a nuestra lucha laboral con las patronales y nuestras mejoras laborales y salir de esa precariedad de mujeres, habrá sido lo importante que lo nuestro nos ha costado. Entonces ahí, que llamen, que llamen. Que estáis ahí, que estáis esperantadas. Que estáis esperantadas. Que estáis esperantadas. Que se producen, que se producen. Que estamos a la espera. A la espera, Pero luego por otro lado os veo también, porque ya lo habéis hablado antes, que estáis a la espera, pero que estáis con la fuerza que es La huelga sí. está convocada hasta el 31 de octubre, ahora empezamos el último tramo de huelga ha sido el 18 de septiembre y vamos hasta el 31 de octubre, el lunes y martes ha habido manifas, el lunes nos acompaña a eh, eh, y vamos a seguir, tenemos un calendario de movilizaciones y nosotros estamos en huelga, que no Ajá. se olvide, seguimos en huelga y no vamos a dejar la huelga hasta que tengamos lo que queremos tener. os podéis decir las siguientes preguntas? convocatorias de pues manis que, que tenéis, un, un poquito... porque a altura, retener de memoria sí. no nos Sí, vamos a hacer una no, manifa. Manual, creo. Los días que no hacemos manifas que la gente nos ve en la calle es porque nos dedicamos también a los centros. Lo que hacemos es que cada una en su residencia pues se dedica a poner carteles, a pegatinas, a manchar cada una en su centro de trabajo. Y luego hay cosas que uh -huh. hacemos como Vizcaya juntas, como la manifa que nos uh -huh. acompañaste. Entonces, hay un calendario de manifestaciones juntas, todas las mujeres de Vizcaya, y luego hay cosas que hacemos a nivel... Hoy no ha habido una manifa, pero la ha estado en sus centros a petar a pegatinas, carteles caroñas porque no olvidemos que aparte de llevar, por supuesto, de mantener la huelga, hay que estar también pendiente de los centros y de los servicios mínimos. Sí, y ¿Y los abuelos lo mismos recuerdo? también están al día, ¿no? Muchos sí, abuelos que Sí, no sé, sí, los sí que nos venos por la tele. Sí, cuando pasas por plantas te dicen, "Fija, ya todavía seguís, ya he leído que seguís otro mes más. Ahí venga ánimo y tal", te dicen y te apoyan mucho porque Ven, son ellos los que ven como estamos. Son, que es que, vivir, que ellos lo ven. Tienes que vivir también el día a día. El que una abuela, te, claro, el que una abuela claro. te diga, oye, llevaba el váter, eh, espera un minuto. En un minuto bien? son y incluso hasta veinte. También nosotros no nos están deseando, está deseando que, es. que acabemos. Sí, <risa> sí, sí, <risa> sí, claro. Pero ¿cuándo vais a acabar? Ya, <risa> ya es hora, no voy no, a... ¿no? los pobres, porque no hemos hablado del servicio mínimo. ¿qué? En una huelga eh, de, de trabajo marca un servicio mínimo obligatorio de cumplir. En el caso de residencias ha sido del 90% y el5% A la noche, del 100%. Esto quiere decir que no hay huelga. Claro, pues que te... no. como si es una persona en la que está. Ahí, ¿la... La, está Na, la gente de noche no tiene derecho claro, a la huelga, no es un huelga. derecho fundamental. Y muchas quieren saber. Y la gente de día pues hay entre un 80 y un 90% que cubrir, entonces también si a veces piensa que somos pocas es porque son las pocas que nos permiten salir. Claro. También hemos dicho que esta huelga ha sido tan larga y que si este conflicto no hubiese sido de mujeres, igual había acabado antes, porque con ese servicio mínimo Es menos la eficacia y porque tampoco es una empresa con una gran pérdida en una huelga, como puede ser, como ha dicho Mayte antes, no es, no crean algo, la fábrica sí, se paraliza, no hago coches, hostias, pierdo. Eso, sí, aquí es, medianamente, con el servicio mínimo, el abuelo, mínimo, sigue, el abuelo ahí. sigue tirando y aguantar, es pues un claro. no tema de aguantar. Recordamos que hasta hace dos días diputación está, cobra, está pagando religiosamente a las empresas, ¿eh? mm. aún estando en huelga, que ahora es cuando les tocó devolver el dinero. Las familias yeah. las denuncian. Pues las amigas que han denunciado porque todas han denunciado. Igual no, habría, no sería casual tampoco que haya en eh, las patronales eh, algún político, algún familiar. Bueno, yo solo decir no, que, que es un círculo de amigos, que algunos empresarios... Es que igual no es una casualidad, a veces pasa. Claro. Yo en una, vez, en, una, en una de las charlas que dije, dije que algunos empresarios pertenecían al círculo de amigos de los que gobiernan diputación. Yeah. Y eso es una realidad y es así. Y ahí igual pueden tener miedo de que se destapen, se, ellos se, se engaje demasiado. O ellos se lo hacen porque al final siempre se mueven entre los mismos. Nosotros lo que sí. hemos visto es que a nosotras a lo largo de este conflicto, ni Diputación ni las patronales nos habían hecho caso nunca. No, no, no, no. Ahora es el primer acercamiento y Diputación tampoco nos había recibido la diputada de Acción Social, eh, Isabel Robles. Eh, no nos ha recibido no. jamás a las bolivistas. Claro, eh, hay un servicio de diputación, que de geriátricos, pero entiendo que no dan abasto y, hay, y, y se hacen este tema de subcontratados. No, no es porque no den abasto, está desapareciendo la atención de residencia pública, está desapareciendo. ¿Por qué? Bueno, pues ahí ya de daré mi opinión personal, porque creo que es mucho más cómodo, como se ha hecho en todo. Que esté al lado de tu se casa, por ejemplo. No, no, no, se social. está privatizando todo en, en, la, en la sociedad que vivimos ahora. Ya, pero ¿por qué mando a mi abuelo, a mi abuelo, sí, o padre acuerdo. o madre? A, a, a, ¿A una, una pública o a una concertada es. No tengo ni idea quién lo decide y, y solemos decir nosotras Joder, viendo las diferencias De que en una, en una residencia pública Tienen el doble de personal Que en una concertada yo digo a, a las familia? familias. Yo cuando mi madre sea mayor quiero que me la metan en una pública. O, sea, o no sé. Claro. De, claro. Eso, ¿Será eso se nos que escapa hay, a nosotras que un... de que depende. Que no. Pero evidentemente ya quedan muy pocas públicas. Ahora todo el servicio es concertado. Pero yo creo que esto es dentro de un modelo de política social que es el de la privatización. Sí, es la que que yo yo del dinero público en la privada. Que hay una... Imagino que habrá unas listas que esto igual lo tenemos que haber investigado. ¿No lo lo, lo vamos a investigar. No. Lo diremos en el programa. Vale, nos contáis en qué consiste me entiendo. Nosotros O sea, del copón y si, como todo lo que privatizan es claro, ¿por qué privatizan y sale mejor eh, privatizar? pues por las condiciones que se crean en y la privatización los, en las trabajadoras que dependen de la, la privada de tienen, la mitad de sueldo es, dicho, pero es ganancias? lo que se privatiza ¿no? claro, como claro, servicio. eso es mm. Sí, se externaliza de cualquier saco, cosa. de los hospitales, eh, Entonces, yo sí que de los colegios... A, a la gente que es no lo escuche, esa, que sí, si es. tiene un familiar en una residencia concertada, pregunte, o cuando le vayan a conceder una plaza, pregunte si puede elegir ir a una pública. Seguimos sin saber dónde está el misterio de ir a una a otra. Pero hasta ahora decíamos, con la diferencia que hay de condiciones, hmm. yo quiero yo, la que la mi la quiero la que la madre vaya claro. a la pública. Claro, no Es como ha dicho antes Maite, que esto es un negocio, al final sí. está todo... Pero bueno, con nuestra lucha llegaremos a igualdad, ¿no? Sí, sí. Iremos para arriba. Ah, bueno. Sí. Pues... Mucho ánimo, sí, yo... Mucho ánimo. Yo quería, igual, para acabar un poco bien... Sí, sí. Eh, yo esto que, que está Esta experiencia que, que ha supuesto para para vosotras, para vosotras eh, eh, me imagino que se habrá unido todas estas Muchísima. experiencias... Pues eh. hemos reído, hemos llorado, hemos cantado, <risa> hemos dicho no, Hasta aquí llego, vamos pa, pues para adelante sí, Esto no, no. es un, un agotamiento psicológico, físico, lo que quieras Pero ahí tenemos un grupo de mujeres, sobre todo Y ahora sí que digo mujeres Que somos la hostia Que vamos, sí, sí. vamos para adelante y no nos va a parar ni rementería ni rementerío sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que nos hemos dado cuenta de que somos, eh, era, somos más, mucho más fuertes de lo que, que pensábamos lo que Creo que tener 400 tías a la tuyo como tú te da una fuerza y un empoderamiento brutal. Sí. Creo que ha habido mujeres mayores que no hayan vivido esta, porque también tenemos un colectivo de mujeres mayores de 58 con muy poco recorrido laboral que... ...se han venido arriba y han dicho que narices... si yo no peleo por lo mío... ...entonces es lo que ha hecho Maite... ...a veces nos cabreamos, nos desahogamos las unas con las otras... ...a nos tomamos cuatro vinos... ...nos un poco contentas ...esto se puede decir aquí porque bueno... Y, ...pero ante todo confiamos... En, ...en que lo que pedimos es justo... ...creemos que es la única forma... ...de dar una atención digna... ...confiamos en, en el sindicato... ...no hay que olvidar que todas somos DELA... ...y nos sentimos muy reforzadas por nuestro uh -huh. sindicato... ...que nos da los medios, la cobertura que hemos ido necesitando algo del recorrido y luego lo que ha hecho Maite, unas con otras y, mm -hmm. y para adelante. Creo que se ha demostrado que las mujeres podemos pelear, que lo del sexo débil se lo debe inventar algún canaño <risa> y que lo vamos a conseguir. Sí. Está claro. Y es, muy que muy es que ricasco suelis. Es que ricasco suelis. <risa> <risa> Bueno, va hoy se anda a programa este ha sido nuestro primer programa habrá muchos más eh, queremos mandar saludo un saludo muy fuerte a, a estas trabajadoras a estas jecultoras que han hecho tanto que tienen tanta fuerza que nos transmitieron tanto cariño que le estuvimos muy a gusto un saludo también para para urquene que, que no está aquí que fue una es compañera nuestra que, no, que hoy no, no ha podido venir uh -huh. y bueno concienciar concienciar a la gente de este tipo de luchas Que, que están un, bastante eh, ocultas eh, socialmente, que, que está en boca de todos eh, de exigir una sanidad pública eh, y gratuita, exigir un, una educación pública y gratuita, mm. y queremos que también esté en boca de todos pues eh, el cuidado de, de, de mayores y de gentes en exclusión social, que, que, que también debería ser público y gratuito. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué E, e, koenzenziara la jenten e, gaur daundu dugun gai honek e, e, ikutzen ditu hainbat eta hainbat gai alde batetik daukagu langile batzuk borrokam, e, lapatronal komose resiste, akceder gero beste alde batetik daukagu langile hauek e, e, talde berezi baten e, parte direla emakumeak dira eta emakumeak izate horrek esan edu bakizarte honetan asignatu egin zailela honelako e, tarea hauek e, los cuidadoskazu honetan baina beste askotan ere ikusi dugu Beste, beste adibidezkoetan ikusi dugu pues, asignatzen zaila hori eh, ikusi dugu bebai e, e, entramatu bat dagoela entre e, publikoa, konzertatuak eta nola asignatzen zaizkien plazak e, se, eugeak e, de una manera un poco turbia e, ikusi dugu gauza asko de, de, de al jorratu ditu gaur konflikto oso da eta konzienziarres atendu gunean bueno, ba, konflikto dituen alde guzti oiek Que, eh, kontutan hartzea da importantea. Ba, igero bestaldetik, azprima marratu beharra ba, elkarrizketan esan da bien moduen euren ba, borrokarik parterikan diena izendala ba, eh, konfliktoa sosializatxearan edo, es? Uh -huh. Zergatik hau euren ba, ba, grebari, finio txiezan eh, servizio minimoak ba, larogei porciento edo antxekoak izengo direzelako edo, eta ba, emoten dau ba, Ba, Haube salatu beharra, azpimarratu beharrekoa, moten dago ba, esparru batzuek bat ezbe sainketa esparruek, ezdekiela grebarako eskubiadirik, ez da? Eta hau salatu beharrean dago. Gero bestalditik referentzi bat edo non, nora joan edo e, e, referentzi moduan, bat topau dugu, babestu, Asociación de Familiares de Usuarios de Residencias de Bizkaia, honen webgunea ada babestubizkaia.blogspot.blogspot.com Berton topouko zuez, bapurbeza informazioa gatazka honena eta eta ba hori ze, ezta? Eta bueno, babeste barik eh, animo neskak lortuko sue ta daekin gogor. Uh -huh. Ga urrengoraten. Eta errealitatea, takizonen bizio bat den aiaragua jartzea, norbeantzakorma bat normalitatea, baino nik estetizan nahi normala, dazuk ez dare, etzea lako hartalde hontako zifra bat, etzea sartzen trajen, gezurren saren, eroitzei makina bat, goitik datorren papilla jaten, beldurren aurren, eldu makilla tagoa zen, pareta mila dauzkeuta gure paren, eta erreixa ez dan arren, karetak enduta zaudenen, Ay, está aquí su sexisaudel, se guapo sauden, mozorro y dame, dar tal de que san de salape, se guapo sauden, hornenlo cha cabes estereotipo danacausten, se guapo sauden, mundo agualdarse man zure matasun modelo Barbie bat zan Zta genitaletan egitura mentala da bersartze sartze zaigun an, an, an, an, an, an, an horregatik jartze gaitu edietan eta danak die Barbie eta kentelebista Zait ez du begietan Disneyen maitasunaren fabula ikuñonen asieran Nortasunen banaketan Zubomanetan iman bakoitza bereziegan Nere ziketan dauden urrezko esietan Zuretiketak dauzken gezurrariketak Da ere du bezala eukiditeun figura patriarkala Pornografia izan da gure ziketa seksuala Etero arau honena Hau ez dakiz arte naturala Da ez du izan nahi, kapitalai Gomen izaio, dominazio sistema bere izketan jaio da Testikulo gutxigo eta sentimendu geio Izonezko bezala utxinaik ez gure jaio la Zegoa posauden mozorroi gabe tartalde kesan dezala be zegoa posauden orren lochagabe estereotipo danakausten zegoa posauden mundu agualdatzen zurerola zalantzan hartzen zegoa posauden zegoa pasauden zegoa posauden mozorroi gabe tartalde kesan dezala be zegoa pasauden Olen nozana vez, eres tipo danacausten, seguo a portar un de, igual va a lancarse, y no la salanza cárcel, seguo a portar, udé, a pasar, udé, a portar